Hemos dado un primer paso, un primer paso a lo que es la el eh, tema límite, como siempre se ha venido hablando con el alcalde de eh, Santa Rosa. Y creo que vamos por un buen camino, vamos por un buen camino. Había diálogo con los concejales, tanto de Santa Rosa, la presencia de nuestros concejales también. Y creo que vamos a, terminar, a hablar posteriormente una nueva reunión para ya ver el proyecto presentado y que conozcan él y él le den un vistazo, lo estudien para poder ver nuestra propuesta que tenemos nosotros que es real, es algo que no no inventamos es algo de que la ley ha sido ha sido hecha en gabinete y posteriormente un diálogo para poder darle solución a este presidente Alcalde, ¿habrá alguna fecha ya tentativa para la próxima reunión? Mire, hasta ahorita no hemos fijado ni una fecha pero creo que vamos a tener que conversar más seguido, voy a hablar con él yo, en cuestión de la tarde y posteriormente se le va a avisar y vamos a ir a una nueva reunión para poder, para poder ver de qué manera podemos dar solución a este problema. Pero hay y posibilidad en este caso como lo ha visto ellos. Sí, hay la predisposición tanto del alcalde de los concejales, establecer un diálogo profundo porque a nosotros también nos incumbe eh, tocar de fondo, no porque es un problema que está ocasionando en nuestro municipio. Y todos los sindicatos a ¿no? todas las la comunidades como hoy eh, canandoa eh, está dentro del tema de, de, de del municipio de santa Rosa y es por eso que queremos tocar y no solamente santa Rosa santa Rosa guadalupe eh, limo eh, peta grande entonces queremos de una vez dar solución para posteriormente darle información a toda la población y al municipio también